música El programa de hoy viene cargadito de música No tenemos noticias, no tenemos ningún especial No tenemos entrevistas Así que escucharemos dos de los temas Incluidos en el quinto trabajo para la formación de Gobernors Ese álbum en directo grabado más concretamente En la Sala Santana 27 de Bilbo El 24 de enero del 2015 También sonarán entre otros Mamba Beat o por ejemplo The Yotican, con ese álbum en directo punk rock tal de Soilbata Y ya os adelantamos que en estas dos próximas semanas Tendremos visita el próximo jueves 27 de octubre del 2016. Para cerrar el mes, tendremos con nosotros la visita del señor Eche... ...que acaba de publicar lo que es su nuevo larga duración, Bici. Estará por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia... ...para presentarnos dicho álbum y para hablarnos un poquito de su trayectoria musical. Recuerda, el 27 de octubre estará Eche en Berriozar y Ratia, en Euskal Música. Y para comenzar, mes el día 3 de noviembre... ...tendremos la visita en el programa de Úscar Música... ...al vocalista y guitarrista de la formación Al-Chatu... ...formación de Ilumberri Lumbier... ...que recientemente han publicado lo que es su tercer trabajo... ...Ekalen Indarraz Aichina... ...así que el día 3 de noviembre tendremos por aquí lo dicho... ...al vocalista guitarrista de la banda Ibai Al-Chatu... ...para vernos de este tercer larga duración... ...para hablarnos de la trayectoria musical y por supuesto... También vendrá con su guitarra para deleitarnos con dos temas en acústico. Eso será en las eh, próximas semanas. Nos centramos a día de hoy, nos centramos a jueves 20 de octubre del 2016. Y vamos a comenzar el programa de Euskal Música con una novedad. Hace unas semanas... Escuchamos lo que era el primer adelanto del nuevo trabajo discográfico Drogas Frío, el primer single adelanto del disco en directo Un día nada más que el Drogas y su banda grabaron el pasado 2 de julio En una noche histórica de rock and roll en la Ciudadela de Iruña El tema cuenta con la participación de tres grandes como son Fito Cabrales de Fito y Filippaldis, Carlos Tarqué de Mclan y Rosendo Mercado Hay que comentar que el vídeo del tema Frío ya lo podéis ver en la página Que tenemos en Facebook y atentos, atentas Porque hoy llegamos con el segundo single adelanto de este nuevo álbum del Drogas Peineta y Mantilla, así es como se hace llamar El segundo single, adelanto del directo del Drogas, Un Día Nada Más El vídeo también de este tema lo podéis encontrar en la página que tenemos en Facebook facebook.com barra euskalmusica berriozar irratia Este álbum, Un Día Nada Más, eh, se publicará el próximo 4 de noviembre en formato digipack Con dos CDs, dos DVDs y dos libretos de 32 páginas cada uno Con fotografías del concierto 28 canciones en total producidas por Carlos Raya Hasta que llega ese día, hasta que llega el esperado viernes 4 de noviembre Nos quedamos con los dos adelantos El tema frío y el tema peineta y mantilla El, el drogas, el adelanto discográfico de ese nuevo CD y DVD sago ¡Vencillos adelantos! Lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de Drogas, el tema frío y peineta y mantilla. Y de la novedad de esta semana de Uscal Música, el segundo single del Drogas, nos vamos con la formación Governors, una banda que ha cerrado un ciclo con la presentación de este nuevo álbum, el álbum en directo Su Garayán. Governors fue puesto en marcha durante 2006 en Arrasateguipuzkoa y la excusa era no perder su enlace con la química de los ritmos crudos, antecedentes como Econ, Brutal Melody of Fair Your. Governors edita este De su quinto álbum integrado por dvd y CD que se ha grabado en directo Con el título sugarayan Hay que comentar que las canciones ganan En poderío bajo la supervisión y visto Bueno de todo el mundo, de gente que gira Alrededor de gobernadores, los seguidores Son los que hacen que las Canciones cundan y se hagan grandes El álbum fue grabado en directo Este quinto álbum Sugara En la sala Santana 27 de Bilbo El pasado 24 de enero Del 2015 Entre los muchos músicos invitados Todos. Están, por ejemplo, Aitor Antruejo Está también, por ejemplo, Naroa Gaincha O, por ejemplo, Suriñe Hidalgo Que canta en la canción cristal Colpatua Que nos introducimos, pues, en este quinto trabajo discográfico Para Governors, álbum en directo, DVD y CD Y de él te extraemos los temas Yesy y Morfinápolis <risa> Estaban sonando dos de los temas incluidos en este Quinto álbum de Governors El álbum Su Carayan en directo Banda compuesta por J.Sanja a la voz Jorge Mora Paco a la guitarra Eloy Galán a la batería e Íñigo Zubizarreta a la guitarra Hay que comentar que esta banda, Governors Con su álbum Su Carayan, cierran época Y etapa para buscar nuevos tiempos Nuevos tiempos que en 2017 Según comentó la banda Entrarán en el estudio de grabación Para editar nuevos trabajos de estudio Y de Governors nos vamos a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 El álbum Iglu Bat Basamortuan Este nuevo trabajo se ha producido en el estudio Potoco A las órdenes de Freddy Pelaez El cual también ha colaborado grabando acordeón en algunos temas Y un sugestivo órgano a Hammond En otros temas de este nuevo larga duración Nos introducimos pues con este tercer larga duración del 2012 Iglu Bat Basamortuan Y de él te extraemos los temas Lorachen Uchi y Suakara Música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 Conforman un ecosistema perfecto entre el pop, el indie rock y lo electrónico Que les lleva a ser valorados por los medios con influencias cercanas a The Petsmode, U2 o Casabien Han actuado en festivales importantes como el BBK Live, The Coldplay y Chemical Brothers El BIM de Crystal Factor e Imagination Dragons, Costa de Músicas de Lanzador Ote, O por ejemplo también el Fushy Blast Fest de Granada, entre otros festivales Ellos son Mamba Beat, vienen con su álbum Provincial Bain, Bain, Black Y lo que vamos a escuchar Los temas Shigor Nasasu Y S.O.S Shigor Nasasu Asinezando jasan Izugarrizko tenta zioan Barriz yao shinaiz Shigor Nasasu Asingizandu jazan Zurear mi arma xarean Barriz yao xinaiz. a foul soul. Hey Que nos trae esta propuesta Pop rock electrónica Desde Bilbo Esta formación Mamba Beat Con este álbum titulado Más concretamente Paint Me in Black Y de la música de Mamba Beat Música lo dicho electrónica Nos vamos con la música festiva De Esnebelcha El álbum Esna Dos discos Uno editado Hace ya unos meses, otro editado hace poquitos meses Es decir, son dos discos grabados en diferentes meses Pero que si los juntas, pues te viene un doble CD Un doble CD llamado SNA Y del segundo CD, del más reciente Te vamos a extraer los temas HALGI Con la colaboración de la fanfarre CIO CARLIA Y el tema MUGITU ARRIAN Staram. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estak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 más y nada menos que Esnebelcha con los temas Shkaldi, con la colaboración de La Fanfare de Ciocarlia y el tema Mugitu Arriac y nos vamos con otro directo, antes escuchábamos el directo de Gobernors, el álbum Sukarayan, ahora nos venimos hasta Iruña, nos venimos con la formación Legiótican ya que la banda celebraba su vigésimo aniversario y con este motivo el grupo grabó el 11 de octubre un concierto en directo en el Gasteche de Bomberenea de Tolosa rodeado de incondicionales el concierto que dieron fue El Equilibrio Entre el punk y la perfección Es aquello de vamos a liarla Ahora que sabemos y nos da la gana Eso es lo que hizo Legiotikan En ese concierto rodeado de amigos Y rodeados de auténticos eh, temazos De auténticos exitazos De su trayectoria musical Un concierto en el cual nos deleitaron Con las 33 canciones, digámoslo así Más eh, características De la formación leiótica Bajo el nombre Punk Rock Tal de Soil Bat Nos introducimos en ese álbum en directo Grabando en el Gasteche de Bombera Y de él te vamos a extraer tres temas Munduar en Leyo A, Balí Teque Y Shushu Norbait ka por tudo Mundo arele joa berak hogetan eba he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 seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música en el 100.8 de la FM ya sabes que cada jueves tienes una cita con todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal en todos sus estilos musicales entre las 6 y las 7 y media de la tarde, nueva cita, el fin de semana eso sí en redifusión en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde en el 100.8 en Berriozar y Ratia, ya sabes que también puedes escuchar este programa el día que más te guste a la hora que más te convenga en la página de Facebook facebook.com barra Euskal Música Berriozar Irratia y nos vamos con la formación Zartaco Grupo de Street Ska de Tafaya que presentó su segunda referencia Odol Berria el pasado octubre del 2014, continuación de la senda iniciada con Kale Kumeak, su primer trabajo lanzado en agosto del 2012 el segundo a larga duración fue grabado, mezclado y masterizado por Alberto Porres en los estudios K de Iruña entre julio y agosto del 2014. El street ska del primer disco, fundamentado en la mezcla del ska, el punk y el rock and reggae, ve aumentado su espíritu con mayor variedad de estilos en este álbum Odell Berria. Y ahora vuelven a la carga musical en este año 2016, con lo que es su tercer trabajo, Alienados, un álbum en el cual te puedes encontrar nada más y nada menos que 10 Canciones, la semana pasada ya estuvieron por aquí Por Euskal Música, por Berriozar y Ratia Tres de los componentes de la banda Para pues hablarnos de este su tercer Larga duración, para hablarnos un poquito De la trayectoria musical de la banda Para hablarnos por supuesto también De dos conciertos que van a realizar Uno de ellos es en Entafaya este sábado En la placeta de las pulgas Con Scapideán, con Jaleo Y con Big Time Sound System Ahí estarán presentando lo que es Este tercer trabajo discográfico Y el próximo sábado 29 de octubre estarán En el Gasteche Egunna aquí en Iruña En el frontón de la moñeta A partir de las 7 de la tarde con Euskabaret Y Viltaria y junto a la formación Scapideán Dos conciertos interesantes, dos conciertos importantes Para presentar lo que es el tercer trabajo discográfico para esta formación de Tafaya para Zartaco Khan Nos introducimos pues en este tercer larga duración, alineados y te extraemos los temas Fracaso pero con orgullo y el tema Egun Sentía Música de Tafaya Zartacoca con este álbum Alienados, recuerda que el día 29 de octubre los podrás ver en directo en el frontón de La Mañueta a partir de las 7 de la tarde en el Gasteche Euna y nos vamos con otra banda importante también, nos vamos con la formación Los Lucians que regresan al panorama musical con el álbum Prohibido Pensar una banda compuesta por Álvaro Andoni, Lesa, Javi Aitor, Miquel, David y Rubén La temporada pasada estuvieron por aquí Por Euskal Música Para presentarnos este su primer trabajo discográfico Y nos quedamos con este álbum Con el álbum Prohibido Pensar Y de él te extraemos los temas estatus Sacara y a todos ellos todos aquellos perseguidos por la ley los que vieron truncaados su destino Los que compagieron los que no se han der rendinder contra el sistema Los que lucharon sin cesar en la guerra del 36, los que pagaron con su vida. Ki e... Por no callarse Por no caudicar Los repartieron hacia el monte cargan Con ese álbum Prohibido Pensar Y los temas estatus Acarra y a todos ellos Y nosotros que vamos a poner y al punto y final a una nueva edición Del programa Euskal Música Cita que tienes cada semana aquí en el 100.8 En Berriozar y Gratia De 6 a 7 y media de la tarde Hemos escuchado a el Drogas Con sus dos adelantos Frío y Peineta y Mantilla Lo dicho el doble cd doble dvd saldrá a la venta el día 4 de noviembre Viernes También hemos escuchado el álbum en directo de Governors gararayán a la Europa con su álbum y Group Ba vas mort one con su Pin main Black a con el álbum Sna aiótican con ese álbum en directo punk rock tal de soy bat con alienados y als luciians con el álbum prohibido pensar y vamos a terminar el programa de hoy de buscar música con la formación al chatu con el álbum e galen in the Ru Ahí, China, es novedad En el programa Euskal Música Recordarte que el día 3 de noviembre Jueves estará por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia Por Euskal Música El vocalista y guitarra de la banda Ibai Osinaga para hablarnos De este tercer álbum, para hablarnos de la trayectoria musical De la banda y por supuesto Para deleitarnos con dos de los temas en acústico Así que ya lo sabes El 3 de noviembre aquí en Euskal Música En Berriozar y Ratia Presentamos el tercer larga duración De Al Chatu, con ellos, con la formación de Lumière y Lumberry no somos será hasta dentro de 7 días hasta entonces saludos Sagur It's idea go